12. Informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Porlano, Rubinstein hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM570. Desde la y hubo muchos problemas que ustedes algunos lo saben, otros no nadie habló de esos problemas Tengo 17 lesionados nos pasó de todo lo que rentaría fue un choque con otro jugador y se rompió el ligamento cruzado. y atrás hubo otro choque con Ortiz y se rompió el eh, tuvo problemas con la rodilla Se dan, viste, otro, un tirón, otro problema, así se va dando. ¿No? Porque ustedes a veces me dicen, ¿por qué no hago el un equipo? Y bueno, se, son todos, es todo que es trapo, Muy buenos días Argentina, muy buenos días a todos eh, Aquellos que sintonizan 570, m 570 como cada día Radio Argentina Esto es Racing, somos hasta las 12 del mediodía Obviamente estamos con el Tano Cochimilio, con Martín Rubis está Brian Eisenberg en la producción El tierno ahí en la operación técnica 4535-5700 es el contestador Y arrancamos rápido porque usted escuchó el arranque de programa, diferente Ya la noticia eh, es vieja Es vieja porque obviamente en el mundo de Racing todo corre muy rápido eh, Mostaza Marlo ha dejado de ser el técnico de Racing eh, era algo previsible muchos por ahí pueden tener una opinión formada yo solamente voy a decir rapidito esto eh, nunca se, nadie va a poder olvidar lo que hizo Merlo en Racing en aquel 2001 pero los contextos son diferentes hay que ubicarlo en el 2001 esta realidad de Merlo así como muchos dicen el plantel que tiene Racing es una porquería y es el gran responsable de toda esta, esta realidad futbolística y que puede tener razón y tal vez hasta comparto o son los más, máximos responsables también quiero decir lo siguiente me parece que Racing cuando fue a buscar y esto es responsabilidad de los dirigentes tanto Blanco como toda la gente que está con él cuando fueron a buscar a Merlo fueron a buscar a la estatua no fueron a buscar la actualidad de Merlo como entrenador porque si realmente pensaban y se detenían un minuto en decir o en decidir lo mejor para Racing en ese momento no era que venga Merlo y no con el diario del lunes lo digo sino con la realidad de que en el momento que lo, lo decidieron en ese momento en ese preciso momento donde Racing tenía que obviamente venir alguien para cambiar la historia y no era sacar puntos como sea porque faltaba un campeonato y medio todavía y en un campeonato y medio se puede hacer, mucha, o sea, se puede hacer muchas cosas en todo aspecto por eso digo Tano y y, Martín, y ya lo meto en la charla creo que Esto que pasó, esto que sucedió Nunca va a manchar a Merlo Porque la gente está, está ofendida Está dolida por lo de Merlo Porque se va Lo más importante siempre digo Y es Racing y, y en realidad esto no es demagogia Racing es lo que acapara todo Merlo, los hinchas, los jugadores El club, los dirigentes Todos venimos debajo de Racing Y estamos todos por Racing Merlo también es parte de Racing pero no es más importante, entonces si Racing hoy está mal futbolísticamente y Merlo es parte del problema, lo más lógico es sacar al problema, o un, un tipo es mucho más fácil sacar que 30, después vendrá una, una depuración lógica, ¿o no? Sí, coincido, bueno, buenos días compañeros, buenos días para y todos. Ya, y, días. Que, perdón, sí. tano, y ya no, estamos con Leo Paradiso de Avellaneda, que él está ahí, con toda la, la, la info precisa, y, y seguramente ya nos va a dar... Eh, toda la información que usted del otro lado está escuchando y está habitualmente acostumbrado a escuchar aquí en estos Racing pero rapidito no, con usted, porque, para, porque para porque ver... le damos pie a Leo que sí. obviamente como decías tiene la mejor información no simplemente decir que desde lo futbolístico venimos marcando la gran mayoría de todos los que integramos estos Racing que el ciclo de Merlo estaba cumplido obviamente que el costado que uno tiene como hincha por eso hacemos un programa partidario nos duele, pero creo que en el fondo, la gran mayoría cuando pasen estos minutos, estos días, eh, con Merlo ya no siendo más técnico de Racing, y haya otro y, y comience un nuevo torneo, la gente a Merlo lo va a querer por siempre, más allá de por que el... en este torneo no esté de acuerdo como no. Me parece que era un final anunciado, no sé si era la manera y la forma. Sí, eso está claro. Eh, yo creo que ahora ya hay que empezar en lo que se viene. Eh, por supuesto que ahora paraíso va a contar lo, los motivos, porque ahora y no en dos fechas, o porque ahora y no el sábado por la noche, post partido con Central. Eh, pero ya está, yo lo dije ayer. Para mí, Merlo era egoísta en seguir, era, era egoísta, era no pensar en, en Racing. Bueno, evidentemente, puede eh, decir que estaba encaprichado, estaba encaprichado, sí, sí, sí, y tenía sus motivos y está bien, y, y uno lo respeta. Eh, y yo lo voy a decir toda la vida Yo lloré gracias a Mostaza Amarlo Y eso no me lo voy a sacar eh, De la retira ni de la cabeza Pero ahora hay que tratar de equivocarse Lo menos posible De cara a lo que se viene Totalmente de acuerdo sí Me parece eh, que ahora los dirigentes tienen la máxima responsabilidad Como siempre que toman una decisión porque Aparte tenés el mercado de pases libre Tenés un montón de factores positivos que no, te, no podés dejar de desaprovechar no podés no podés aprovechar en estos momentos después voy a hablar del tema ese más adelante porque me parece un dato interesante de la realidad y, y en un futuro cercano esto que marca Martín porque yo tengo un concepto en base a eso bastante complejo que no es tan fácil de, de resolver pero me parece interesante para, para discutirlo pero quiero felicitarlo a, a Paradiso porque hace varias, varios días atrás él venía anunciando esta salida de Merlo eh... ...y más allá del anunciarlo... ...o, o de anunciarlo en su momento... Eh, ...Leo había dicho... ...y había ratificado en estos días... ...que él no sabía... ...si iba a dirigir Merlo frente a Central... ...y frente a Godoy Cruz... ...cuando todos pensábamos... ...que ya a esta altura del campeonato... ...iba a terminar el, el torneo... Eh, ...Mostaza... ...más allá de que por ahí... ...sí... ...la gran parte de, de la gente sabía que... ...que no iba a continuar después de junio... ...pero obviamente... Uno escuchaba a Merlo después de la conferencia de prensa de cada partido decir estoy más fuerte que nunca, sigo, los dirigentes de Racing mismo decían que no, que todavía no había ninguna decisión tomada, que no podían hablar hasta que termine el campeonato, pero Paradiso, adelantado como siempre, anunció todo ese tipo de cosas y, y creo que, que es importante que, que en este caso la información que daba sí. Leo eh, Tiene su argumento específicamente en el día a día Leo está ahí todo el tiempo El otro día después del partido frente a River eh, Vi la conferencia de prensa de Merlo Y vi que Como lo saludaba Merlo a Leo sí. Después de, de terminar la conferencia Y sé que Que, que la relación de, de Leo Y de algunos colegas Con Mostaza es buena en el, A ver, Merlo es un tipo querible En el día a día Pero esto no quita que Uno tenga que buscar el bien para Racing Yo siempre digo lo mismo Racing por encima de todo Más allá de que por ahí A veces las decisiones que haya que tomar Duelan Duelan porque el tipo al que estás echando Es un tipo Que te dio un torneo después de mucho tiempo Y que es creíble, Pero la, el contexto ameritaba hacerlo mucho antes Lo veníamos diciendo acá Ahora sí, Paradiso ¿Cómo te va? Buen día, Leo para vos ¿Leo? ¿Cómo le va? Hola, hola, estoy. Ahora sí, ¿cómo andas? Buen día, Leo. Buen día para todos. Eh, una mañana, obviamente, con muchísimas novedades. Esta salida de Merlo eh, es el tema principal del día. Eh, después de, de que Mostaza haya, haya recibido presiones de todos lados, inclusive de aquellos que lo bancaban, que no querían que Merlo eh, llegue al partido con Central en un cilindro que iba a ser una caldera, absolutamente expuesto, con la gente que tal vez se le tirara en contra. Eh, la realidad es que Mostaza hoy ha dejado de ser el técnico de Racing, que eh, el día lunes por la noche hubo una reunión en la casa de Marlo entre Blanco y Mostaza, cara a cara los dos, mano a mano los dos, reunión que inclusive el propio presidente de Racing se ha cargado de desmentir. Eh, que, quiero hacer un paréntesis con respecto al presidente de Racing. Eh, las equivocadas declaraciones de Blanco en la las últimas 24 horas eh, declarando inclusive que Mostaza lo tenía respaldo de toda la comisión directiva eh, yo diría de que Blanco como mínimo tendría que haber llamado al silencio no haber hecho declaraciones porque salía a manifestar de que tiene un contrato vigente de que tiene contrato hasta diciembre de que la comisión directiva lo respalda eh, ya se sabe, ya se sabe que es todo mentira ...ya se sabe que todo es mentira... ...por eso no, no entiendo las últimas declaraciones de Blanco... De ...decía muchachos de que el, el lunes hubo una reunión en la casa de Mostaza Merlo... ...Blanco le comunicó que no iba a continuar... ...esto fue el lunes a la noche... ...de que dirigía los últimos dos partidos... ...ayer a la mañana Merlo estuvo aquí dirigiendo la práctica... ...se tomó 24 horas para pensar, para reflexionar... ...para ver cómo, cómo iba a seguir adelante... ...de qué manera iba a dirigir el sábado saliendo que estaba afuera... Merlo tomó la decisión, Merlo renuncia, eh, a ver, es un 50% de renuncia y un 50% de despido Porque lo echaron el lunes claro. cuando terminara el torneo y Merlo hoy decide renunciar Porque no tiene ganas, no tiene fuerza como para estar sentado en el banco de suplentes Sabiendo que ya te despidieron, que ya te echaron eh, Con qué voluntad, con qué ánimo Merlo iba a dirigir a Rassi en el partido ante Rosario y Central Sabiendo que Rassi ya estaba buscando otro técnico ¿Cuánto tiene que ver, Leo, el tema de la. Vos que lo conocés, porque el otro recién estaba comentando esto: que después del partido frente a River, vi que mostraste a Merlo luego de la conferencia, esa que dio eh, eh, ahí en los alrededores del estadio, en la salida, en la salida del vestuario, perdón. Eh, te saludó, te... o sea, que tiene una buena relación con alguno de ustedes, y sé que el ida y vuelta es bueno, Merlo es un tipo que, que es entrador en ese aspecto, pero conociéndolo a Merlo. Eh, ¿Cuánto tiene de, de bronca esta decisión? Porque si vos decís la, la resolución El lunes ya le habían comunicado A Mostaza que no seguía después de junio ¿Por qué hoy y no ayer? Los dirigentes lo tenían claro Desde antes del partido con River Sí. Eh, por, por aquí más de uno dice Y bueno, pero si Saja hacía el penal Y el partido se ponía 3-3 La historia era otra Para mí eh, es todo lo contrario La historia iba a ser la misma Los dirigentes de Racing ya tenían decidido que Mostaza no iba a continuar, que lo iban a despedir una vez que termine el torneo, y bronca, en Merlo hay, hay muchísima Diego, claro hay muchísima, Merlo es una persona que se ha arraigado de institución eh, en los últimos tiempos, eh, bueno desde el 2001 por supuesto, pero en los últimos tiempos estaba muy arraigado, sabiendo tal vez que, de que esta era la última chance de dirigir a, a un equipo grande, que a Racing no va a volver más, eh, esta también es otra realidad, Y, y él quería sostenerse en el cargo, pese a todo, porque adversidades y, y obstáculos en el camino, Omar lo tiene desde hace mucho tiempo. Eh, a ver, acá hay un 80-90% de la Comisión Directiva que lo quiere afuera Mostaza, desde eh, el primer tercio del campeonato, ni siquiera desde la mitad del campeonato, desde mucho antes de lo quieren afuera. Algunos ni siquiera lo querían adentro cuando lo fueron a buscar. Porque Perfecto. Marlo acá llegó por descarte, Marlo no llegó por elección, no eligieron a Marlo. Eh, eligieron a otros técnicos que no pudieron venir y, y Marlo fue el manotazo ahogado de, de un Racing que se estaba realmente ahogando con 2.33 en su momento. ¿Paraíso va a hablar Mostaza Marlo? No, Mostaza Marlo ya se fue de acá. Hmm. Mostaza Marlo ya no está en Racing, al que sí puedo ver estos momentos estoy eh, en Colonia, Italia, eh, tratando de visualizar parte de... De, de una práctica que está siendo dirigida por Fabio Raraelli, que se perfila para ser el técnico interino de Racing en estos dos últimos partidos. Mm. Eh, a lo lejos lo veo a, a, a Víctor Blanco caminando por, por el playón, un Blanco que apenas entró, se metió en el vestuario cuando Merlo aún estaba dentro del mismo. Dialogaron un par de minutos, eh, luego Merlo se retiró y Blanco todavía está por aquí eh, en compañía de un allegado y de un dirigente más que es Adrián Fernández. No hay más dirigentes por aquí. Eh. es eh, Blanco y Fernández, que con respecto a Torres está con un problema personal muy delicado, por eso está acá, eh, pero sí Blanco, no sé si Blanco va a hablar, tal vez tengamos la palabra del presidente de Racing, pero Merlo ya se ha retirado, no está aquí en el Racing, y ya se despidió de los jugadores, una despedida, que a mí me cuentan desde adentro que ha sido muy corta, muy escueta, que no ha hecho... Eh, ...muchas referencias a la hora de despedirse... Eh, ...fue simple, concreta... Eh, ...comunicó cuál era la, la decisión... ...y eh, Radaeli obviamente fue comunicado hoy por la mañana... de ...que se tenía que presentar... Eh, ...esto fue muy dinámico... ...todo, todo espontáneo prácticamente... ...Radaeli no tenía el conocimiento anoche... ...de que hoy iba dirigida a la primera división... Eh, ...fue todo muy rápido... ...lo sigo viendo desde aquí a, a Blanco... ...hay un puñado de hinchas... Eh, ...aquí en la calle en la calle Italia, insultando puntualmente a Saja. Ah, Saja. Saja es el ah, sí, sí. Pero son cuatro o cinco hinchas, Diego, ¿eh? no, no más que eso. No, no, no llega a ser noticia. Lo, lo digo a la pasada porque estamos en vivo y es lo que puedo observar desde aquí. Pero eh, no lo deja entrenar tranquilo a Arqueo Racing. Le gritan de todo desde hace un par de minutos. Vamos a hacer una cosa. Son pasaditas las once y cuarto de la mañana. Eh... Estamos haciendo esto Racing por Radio Argentina. Está Leo Paradiso desde Avellaneda. Aquellos que tienen la suerte eh, de dormir hasta tarde y tal vez se levantan recién. La información es que Merlo dejó de ser el técnico de Racing. Que Mostaza ya no está. Leo desde ahí, desde Avellaneda, contó que el entrenador ya se fue, se despidió y que Radael está dirigiendo la práctica hoy de Racing de cara al partido frente a Central el próximo sábado. Vamos a vender... Leo, te dejamos unos minutos sin cortar, te, seguimos eh, conectados con vos para ver si te puedes mover, a ver si se puede hablar con Blanco a ver lo que vos decías ahí, eh, porque todo se está resolviendo en este momento obviamente que ya la decisión más importante que fue la renuncia de Merlo está pero lógicamente como no hubo palabra de Merlo estaría bueno que algún dirigente nos diga qué es lo que va a pasar de, de cara al futuro y el futuro cercano porque si no, eh, de nada sirve, como decía Martín eh, y creo que también el Tano lo, lo importante es resolver ahora eh, quién va a ser el entrenador pero a, además qué es lo que quieren para Racing porque si es traer por traer como dijo Leo como en aquella oportunidad que decidieron traer a Merlo porque nadie lo quería o muy pocos lo querían y lo trajeron para eh, ser un escudo protector con la gente ahora me parece que hay que empezar a pensar que ya no se pueden cometer más errores vamos a la tanda y seguimos con Paraíso desde Avellaneda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 Atletismo, Atletismo en, Racing. en Racing, ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco, lunes, miércoles y viernes a las 18. Atletismo punto punto Estuvimos cuando Racing más nos necesitó, ahora también vamos a defenderlo. Sumate, Sumate. primero Racing Sarcac.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 Estamos los dos mirando al mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Hola, hola sí, Roberto de Bellavista, de Radio Bueno, morri, ahora vas a poder dormir tranquilo, mostazo no está listo, ¿eh? Ahora, viví tranquilo, descansa en paz, Verlo. Algunos lo hacen con la lengua y otros lo hacen transpirando Ojalá hubieras hubiera transpirado una gota de lo que transpiró este tipo, sea en RAC, sino donde sea. Pero hay que tratar a la gente con un poco más de respeto, me parece. ¿eh? No es así, con la lengua solo no se trabaja. Buenos días, soy Patricio de Gerli, socio 7328. Bueno, ahora que se fue Merlo, seguramente vendrán los éxitos. Este gran plantel empezará a darnos alegrías los dirigentes empezarán a ser serios los hinchas empezarán a hacer las cosas bien y lo, el club estará bien este, y dejaremos de ser el chiste que somos hace 45 años eh, chao Mostaza ahora Sí, buenos días, muchachos. Bueno, ya se fue Mostaza. El mal de Racing. Vamos a ver ahora, a ver qué pasa. Estaban contentos algunos dirigentes, algunos hinchas, eh, algunos dirigentes. Había uno que estando en la cancha de Argentino Junior cuando hizo el gol de Paul, puteaba. Claro, porque no quería que gane Racing, porque si no, este día se iba Mostaza. Bueno, se está contento. Espero que, que esto sirva de lección y que nos unamos todos, que tenemos todo para el mismo lado, porque en definitiva somos todos hinchas de Racing. Seguimos en este Racing, escuchando a la gente obviamente con las repercusiones, cada uno opina eh, con respecto al tema de esta salida de Merlo. Eh, Paradiso lo tengo ahí en Avellaneda, ¿no? Sí, señor. Atención. ¿Cómo es el panorama con respecto? Sé que está complicado para, para entrar ahí al Club ¿no? ¿Están del lado afuera? Nada, del lado afuera, Diego. Eh, hay mayoría de periodistas en el pasaje corbata. Están todos hoy. Eh. Hoy vinieron todos los muchachos. Crónica, todos. Sí, sí. Eh, y del otro lado somos un par de, de periodistas eh, aquí en Colón Italia. Viendo desde lejos lo que es la práctica que está dirigiendo Fabio Radaeli con un blanco. ...que camina a, a un costado de la cancha auxiliar... ...inclusive en este momento está al lado del arco... ...donde está Zaja haciendo algunos ejercicios... ...hace eh, un minuto le estrechó la mano a, al arquero de Racing... ...con guante y todo... Eh, ...no hay novedades con respecto a alguna declaración de Blanco todavía... Eh. ...esto va a ser, imagino una vez que termine la práctica... ...yo creo que el presidente de Racing va a querer hablar con el plantel... ...o por lo menos con, con todos los referentes... ...querrá hablar también con, con Fabio Ragaelli... Y, y después de todo esto recién se va a determinar si habrá alguna declaración de, de Víctor Blanco aquí en Avellaneda voy a decir algo que esto obviamente cada uno tiene su opinión me gustaría que Martín el Tano y, y vos mismo Leo obviamente que vos tenés toda la info desde ahí eh, también podamos opinar porque esto es lo, lo bueno que tiene el fútbol eh, yo creo que eh, el técnico que debe ir a buscar Racing es Gareca lo vengo diciendo hace mucho tiempo inclusive cuando estaba Merlo eh, pero si no es Gareca no es que van a buscar a Gareca y si no es Gareca es Eliski es el o Alfaro. O sea, que busquen una línea de un entrenador, porque no sirve de nada. Eh, que encima los dirigentes son los que contratan a los jugadores Pero no hay mucho que tenga la línea de Gareca Y no bueno, digo. entonces buscar uno como Gareca Sí, sí está bien, busca. buscas a Gareca, pero si Gareca pero... cobraba en Vélez un millón setecientos mil dólares No importa A sí. ver, yo también, yo pienso igual que vos Hay que invertir, a ver La máxima inversión de, de estos de dirigente Aras Tiene que ser por el técnico por sobre los jugadores Claro, ¿está totalmente bien? Entonces, si pide un millón setecientos mil dólares Hay que buscarlo, hay que conseguirlo Más que pedirle la plata para Milito Maxi Morales, Lisandro López o quien fuera Estamos de acuerdo Pero no hay demasiado que tenga no, no, la, la, acuerdo, la línea. bueno estoy de acuerdo. Es que bueno, si estamos, viene, estoy de acuerdo, algo, con, estoy de acuerdo ¿no? con Coso. Para no, mí no es estoy el... estoy de acuerdo que hay ya que pagar 1.700.000, 2 bueno, millones, o lo oh que pida Gareca. Ah, no, eh, entonces que eh, venga Gareca, entonces es eh, mejor... No, eh, Es mejor, perdón, Leo, es mejor entonces eh pagar un técnico barato, no, no estoy te va diciendo a salir eso. te va a salir más como te viene saliendo los no últimos tres años si pagas eso. tres técnicos. Entonces, pagar tres técnicos ¿Puye? sin indemnización es más caro que pagar un técnico no estoy como diciendo la diciendo eso. No estoy diciendo eso y también te digo que si así vos consiguieras, si tuvieras el dinero y traes a Gareca en este contexto, si no hay una depuración de jugadores, no, de... Pero pero la la ver, ver, también también la fracasaría la va, la va a ver, la va a ver porque es el momento. Lo quiero ver, hasta que ver, no, ver, no lo ve, no lo creo. Ver. Leo, eh, de... los últimos los últimos contratos caros altos que se pagaron a técnicos aquí fue ruso y sione sí. prácticamente la, las mismas cifras más de un millón cada uno ¿no? de, sí. sí un millón doscientos mil dólares cobraban sí, este, no me gusta hablar de cifras pero bueno es historia este y, y después la renovación de subeldía también fue cara ¿eh? hubo una mejora importante en el sí, contrato es verdad a ver, entre el primer contrato y el segundo de subeldía había una diferencia muy importante el segundo contrato eh, si bien su del día después aceptó cobrar hasta, hasta donde dirigió Y a Racing no le terminó saliendo tan caro Porque a, a, apenas firmó ese contrato, al poco tiempo se tuvo que ir No, no, no tuvo mucho más plafón Pero ese contrato también era, era caro para Racing Pero vos y me entendés Leo que, Y sé que... Dejame terminar esto sí. Sé que Gareca, en relación al contrato de Gareca Y este último contrato de Merlo eh, Merlo co cobraba en Racing cobran, todavía no está resuelto cómo se va a resolver el tema económico eh, el 40% entre el 30 y 40% de lo que cobraba gary Vélez bueno, pero el, el, el contrato de Merlo eh, yo me acuerdo que Merlo cuando llegó a Racing se puso de acuerdo sin hablar de plata y porque Leo. Merlo quería volver a Racing importante era, era más de no eso dinero. que el dinero, obviamente después arreglaron con Blanco la forma o el, o el número final, pero en ese momento, Leo, corregime si me equivoco, no era lo importante el dinero para Merlo y, y obviamente priorizó el hecho de venir a Racing. Sí, o sea, sí. Me parece que era por ahí, ¿no? El tema. Mucho menos, a ver, recién hacía referencia a referencia al segundo contrato de Subeldía. Bueno, por lo que firmó Merlo es mucho menos a, a lo que cobraba Subeldía. Ahora, se entiende un poco lo que quiero decir yo, que tal vez puede estar en la, en la cabeza de algún dirigente o no, pero digo. Eh, Si vos haces una lista de jugadores para traer es una cosa. Porque vos podés traer... Vos ponés laterales, ponés marcadores centrales, ponés volantes, ponés delanteros. Ahí ya es más puntual y vos estás marcando qué, qué es lo que querés traer. Pero cuando vas a buscar un entrenador, bueno, puedes poner en la misma lista a un tipo como Gareca, que vos sabés la forma que, de jugar que tiene, que generalmente juega con 4-3-1-2, que le gusta jugar con enganche, que le gusta tener la pelota... Y después la misma, en la misma lista, tener, si no viene Gareca, pones hacia Liki, Falcioni o, o Saba, Alfaro. O Saba. O, bueno, pero Saba es más ofensivo Está también. Bien, pero bueno. Saba es más de, de la a línea lo que voy. Pero a lo lo que... quiere decir, no puedes hacer un popurri. A lo que voy es eso, que hacen una mezcolanza de ideas y de. Leo, vos que, vos que estás ahí, con, obviamente, en el día a día, como decíamos antes. Estoy muy equivocado. ¿Están todos estos nombres en la lista de, de los posibles eh, reemplazantes de Merlo? A ver, repásamelos. Y yo dije. Eh, Gareca Cieniski, Alfaro El Tano Magregosaba y Falcioni Sí, sí bueno eh, a ver yo no quiero no quiero apurarme con el próximo técnico aquí hay una cuestión que es importante que todos sepamos que, que Racing en los últimos tiempos en la historia reciente se ha caracterizado por ser un club cuyas disidencias en la, en la mesa de comisión directiva son permanentes y, y hoy cada uno va a querer un técnico diferente entonces primero se van a tener que poner de acuerdo entre ellos, es, ver eso, ¿eh? ¿Qué entrenador quiere, bueno a ver yo lo único que puedo decir es que Gareca gusta a todos y, y Blanco en algún momento habló con Gareca y, y Blanco ha quedado maravillado con, con Gareca, es el, el entrenador que todos van a ir a buscar ahora Gareca tiene una oferta, del Celta de Vigo Gareca tiene dos ofertas del fútbol chileno, en Chile últimamente hay plata en el fútbol por lo menos eh, Gareca tiene una oferta muy concreta para dirigir a Virginia Newells y le ha dicho a, a Lorente que el próximo lunes le va a responder a esa oferta que le han realizado y Racing eh, está ahí como un, so como un sondeo nada más como algo extraoficial, porque Gareca le ha pedido a los dirigentes de Racing que mientras Merlo sea el técnico no se siga avanzando en la negociación por un tema de principios, de ética. Bueno, pues sabemos cómo se maneja Areca No todos los entrenadores se manejan de la misma, Gareka, de la misma forma, pero Areca sí. sí. Eh, eh, entonces, eh, habrá que ver, yo lo, lo veo muy muy difícil lo de Areca eh, Es el técnico que, insisto, reúne todas las condiciones o todas las cualidades o, o tiene el consenso generalizado eh, en mesa chica y en comisión directiva. Eh, ahora bien... Si no es Gareca, bueno, ahí se van a tener que poner de acuerdo, ¿eh? porque todos tienen un técnico diferente. Bueno, a mí, a mí, Leo, lo que me cuentan es lo siguiente, eh, lo negativo es que Gareca quiere dirigir afuera, de hecho, la oferta de Newell, si bien seduce lo económico, él está convencido que quiere dirigir afuera, esto que vos marcás del Celta y de los dos equipos de Chile, de hecho, el fin de semana eh, estuvo reunido con la gente de la, de la Universidad de Chile, eh, y, y lo positivo es que mmm, tenía algunos problemas familiares Gareca por, por el cual dudaba en irse del país Que no sé si los ha resuelto o no Pero esto también habla de que si no, no, no pudo resolver este tema Gareca no sé si se va a poder ir a España Teniendo en cuenta que eh, tiene algunos problemas aquí con, con su familia Entonces eh, yo hablo de lo negativo y lo, y lo positivo Y por el lado ese eh, Racing va, va a insistir, ¿eh? La otra historia es que cada vez que Racing tuvo que competir por un técnico, por un jugador, o por lo que sea, ante otra oferta importante, Racing siempre perdió. Sí. Yo Esta leo lo que haría. No, no, no hay plata, la, la excusa de que no hay dinero eh, siempre aparece, no se busca inversores afuera para poder solventar parte del contrato, eh, o, o hay poca imaginación, pero Racing cada vez que tuvo que competir, para quedarse con un jugador o con un técnico ante la demanda del mismo, ha perdido. Bueno, viste, que, que, perdido? ¿viste que cuando sacamos, te sacamos al aire a vos en el bloque anterior, dije que yo tenía una manera que me parece utópica, pero por lo menos eh, es la que se me ocurre a mí, de cómo contratar un entrenador, eh, en este caso de la, de la categoría de Gareca, eh, si es que están todos de acuerdo en eso. Yo creo que Blanco debe reunirse en estos días con Cunio Olivarona, con Jiménez, con y con la gente del SARCAC, con la gente que va a hacer gobierno de Racing a partir de diciembre y de común acuerdo ponerse de acuerdo porque la lógica es que si Blanco no va a continuar en la institución, no está mal que todos se pongan de acuerdo de cómo puede llegar Para mí a ser una utopía. No, bueno, por eso dije que ser pues, no es Pero estamos, estamos hablando de un ideal que no, no existe. Estoy buscando otra. A ver, estoy hablando de elegir un entrenador que cualquiera, Colucci, Cuño, Jiménez. El sarcasmo. Y pues no si está... a todos, si cada uno tiene un un, un proyecto distinto, que... una pero, idea diferente, ver, un la técnico, le de la toma blanco puede ser presidente, está no. Lo que estoy diciendo. Acá, lo, lo, lo ideal es eso, Morris, es que no, no opinen todos. Si van a opinar todos, claro. va, va a Obvio. ser muy difícil. Que den de una Leo, Leo. Estoy hablando que, con Leo. Que, de, de, estoy hablando con Leo. Estoy hablando que den una mano, Leo. Una mano, sí. No, no, pero, ¿sabes lo que quería la oposición? Que Marlos se queda hasta diciembre. Claro, claro. Si siempre terminaba el contrato. Y el que ganaba podía elegir un técnico. Ahora se van a tener que bancar el entrenador que Blanco elija en el próximo semestre. Ah, si Racing, tiene sí. cuatro, Racing tiene cuatro dirigentes y no se ponen de acuerdo entre los cuatro dirigentes po, poco que tienen. Entonces, ¿qué, qué, qué pretende de pretende que se junten todas las agrupaciones? Diego, tiene razón para decirlo. Estoy que, hablando que, que den una mano, no estoy hablando nah, de que. den no, que es, no es momento de dar una mano. Tiene que decir. Blanco tiene que decir solo. A ver, no si estar por nada, encima de, de Blanco, de Colucci... Ver, de eh, todos. Si no se ponen de acuerdo en la pero mesa claro. checa, bueno, Gareca no es que uno va a tirar un nombre, otro va a tirar un nombre, lo, lo mismo bueno, que, que pasó en su momento con Mostaza. Escuchemos la cosa, ¿Qué, qué, ¿qué mano le tienen que dar a Blanco? Ninguno tiene el poder económico o tiene Blanco de de afuera. ¿Cuál es la mano que le tienen que dar? No, pero estamos, hablando de, estamos hablando de que contratar a un entrenador de la categoría de Gareca estamos eh, en, en números imposibles de alcanzar para cualquiera Razi. de la oposición cualquiera de la oposición quiera a Gareca de técnico o, o, o, Morris y bueno. el problema es si Gareca dice que no ahí está el problema si vos le pones la plata Gareca viene ay que cómo estás tan seguro porque sí porque obviamente con ilusiones no le puedes eh, a ver vos vas a un entrenador como Gareca tiene que ser concreto para eso hace un par de días dijo que no iba Gareca no le iba a hablar con Racing hasta que no se va a llamarlo es, es puedo, un tipo serio Gareca regir? ¿te puedo corregir? sí Si Racing le pone la plata a Gareca y el plantel es este, Gareca no agarra. Es, es que el plantel no es este, Leo. Y si no sabemos cuál va a ser. Ah, bueno, pues, si la base del Valdés es esta y llegan cuatro o, o cinco jugadores como Corbalán, ¿Qué? Gareca no va a agarrar. Y si, Gareca, y si no llega ninguno... Pero Gareca además de pedirte la, la plata que quiere cobrar, te va a pedir cuatro o cinco jugadores de jerarquía que él va a elegir. Y, y no, es no, no va a aceptar no va a aceptar que, que Blanco le elija a los jugadores esto lo va a elegir Gareca los jugadores. el plantel lo va a armar Gareca estamos hablando de Gareca ¿eh? y es lógico, estamos también. hablando de, de que se queda Radalia hasta fin de año o, o que viene otro entrenador con poco pergamino y, y la comisión directiva elige el plantel que se va a armar Gareca va a poder la condición de armar el plantel que él quiere no, no es tan sencillo, no es un tema económico nada más ¿eh? pasa por la cuestión de armar un equipo competitivo y de tener objetivos claros, altos, concretos Y ese único objetivo, Racing, para que Areca o sea el técnico, es pelear el campeonato. Y no hay sí, otra. Para eso, si claro Racing no, no se va más a la B ahora. Bueno, bueno, eso no sabemos. Pero no te va eh, más a la B, si suben 10 equipos en el eh. Nacional B... Yo quiero, poder, quiero o sea, a a ver una no ver la, la, la verdad, la gente. No si no sé suben la 10 ver... equipos en el Nacional B... ...y se van dos en diciembre de bueno, 2015, bien, ¿cómo te vas a la verdad Está bien, bien, bueno, está bien. Pero importa, de verdad, eh? no te pregunto, ¿cómo te vas a la bueno, vez? espero que no se vaya nunca, ¿qué, no, qué es lo que más decía lo que más quiero? vamos a ser concreto. Si el campeonato del se hace, no las distancias salvo salvando, la distancia, más, salvando a la distancia, creo que con Gareca pasa lo mismo que anunció Paradiso hace una semana... ...cuando dijo que iba a volver Milito. Ahora, si todos esperan que porque venga Milito solamente... ...y no traen refuerzos como la gente que acompaña y que suma... Van a traer, van a traer, tengo 38 años y por lo menos 25 me prometen un equipo y después terminamos jugando... Con no, cuatro de copas. No, pero bueno, bueno pero yo te voy a decir una tienen, cosa. Lo tienen que traer, lo tienen que traer, porque si no, no viene ni Milito. Ah, bueno, no, no, claro. no El equipo competitivo, que es la única condición que puso Milito, tampoco viene. Paradiso, estamos encima de la tanda un poquito pasado ya. Atención. ¿Hay alguna cosa que, que tenga que decir antes de despedirlo? Son menos 20. No, Blanco sigue dando vueltas, yo lo, los dejo por ahora, si hay alguna novedad importante aquí en Avellaneda. Eh, me vuelvo a comunicar con ustedes eh, en la noticia del día esto era previsible, nosotros de alguna manera lo venimos anunciando, es más eh, el viernes decíamos que el partido ante River podía ser el último partido de Merlo como técnico de Racing, la comisión directiva así lo había decidido que Merlo ya estaba fuera esta fue una decisión tomada independientemente del resultado ante River y, y bueno, la reunión del lunes a la noche entre Blanco y Merlo con el presidente comunicándole entonces al técnico de Racing al ex técnico de Racing que no iba a continuar ha sido determinante para que en las últimas 24 horas, Mostaza haya tomado la decisión. Eh, ha renunciado y ha dejado de ser técnico de Racing. Muy bien, para eso, muchas gracias. Obviamente, ¡Atención! como siempre, estamos en contacto. Quédese escuchando, porque en un ratito tal vez hablamos con un amigo, un amigo suyo, un colega prestigioso acá de los medios, eh, obviamente hablando ah. de Racing y de este momento la renuncia de Merlo y todo lo que se viene. Abrazo, Leo. Abrazo. Tanda tando tierno, vamos.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 Cugini Fabio. Cusini. Cugini Fabio.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 Un futuro para Racing Fin del espacio publicitario Argentina 570 Los periodistas más informados de la academia Hacen Esto es Racing Esto es Racing Lo que vas a leer mañana En los diarios Escúchalo ahora en Esto, Esto es, es Racing. Racing Los protagonistas están En AM 570 Adiós. Se dijeron adiós. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45 35 5700. 5700. Nosotros queremos escucharte. Y hoy se encuentra todo. Chess, please, dos minutos No es así como dicen ustedes Merlo se fue porque no quiere ser El hombre que mande a la B A Racing Por eso se fue, está totalmente equivocado Racing se fue por eso porque los jugadores No responden Los jugadores no responden Entonces Merlo ya se fue porque no quiere ser Él el, el, el que mandó a Racing a la B Eso es así, muchachos Son los jugadores Los jugadores son Hasta luego, gracias ¿Qué sí, tal? Sí, sí. Ah, buenos días muchachos. Bueno, ya se fue Merlo. Este, tanto que hicieron, que hicieron, que se vaya, ya se fue. Bueno, fracasó todo. Este, ahora vamos a ver si cuando le dan un penal a este muerto que se cagó todo en los pantalones cuando fue a patear el penal, que este, yo lo vi en la televisión, la cara que tenía antes de patear el penal, y todos los muertos que están en el Racing, a ver qué pasa con ahora con otro técnico, con algún aventurero que pueda venir con estos jugadores, porque Merlo se la bancó toda, toda se la bancó. Toda la mala, la mala leche de todos los jugadores que tiene Racing. Chao, hasta luego. Están contentos, chao. Buenos días, muchachos. Habla Mazuco de Casanova. Felicitaciones a Coren y a, a, a Morri. Lograron lo que querían, ¿no? Que se vaya a verlo. Y ahora están preocupados porque no saben quién es el técnico. Me parece que si los dirigentes de Racing son inteligentes, no le darían el nombre a estos muchachos. Porque lo va a demonizar si no están de acuerdo a lo que ellos pretenden. Gracias, Hola, sí, esto para la audición de Racing. Tenemos un equipo de caníbales, se morfaron seis técnicos. Por favor, no traigan más a nadie. Que se vayan todos, Pancho de Avellaneda. Hola, buen día muchachos, Alberto de Quilmes, contento, feliz. Muchachos parecen la llorona de Merlo, déjense de joder, le falta el tango, el mate y la guitarra, renuevense, miren para adelante, queremos un Racing grande, basta de toda esta porquería de hace 40 años, de dirigentes ineptos, de jugadores malos, de técnicos pasados de moda, miremos para adelante, hagamos un Racing nuevo, déjense de joder la llorona de Merlo, por favor, gracias. Sí, solo el ruido de... Estoy a un lado, desaparezco Ahí está, ahí está la, la gente, sí? está la gente está el infierno con la música. Tremendo, tremendo, tremendo Y si prestan atención, deja un mensaje Es muy actual, es muy... En el momento sale la música Es como que si vos sabés lo que viene pasando Que no, no podemos hacer nada con él Qué barbaridad Nosotros claro, estamos de este lado, el tipo maneja todo Igual quiero decir, Dieguito querido Que nadie se puede quejar, porque todos los oyentes que se comunican, en su gran mayoría siempre, si no salen un día, salen después, antes. Y todos con opiniones distintas. A mí me da risa, ¿sabes qué? Me da risa Opinión que distintas, se crea que yo soy tan importante. Tan nah. un... Igual a veces... O sea, me dicen, morre, morre, igual Hay algunos morre, que se morre, equivocan, que habla, se, Algunos se equivocan, creen que eh? Coren sos vos y vos o sea, sos Coren. No, no, pero no está, está buenísimo, porque la gente piensa que uno puede ser tan importante como para que Merlo, un tipo eh, como Merlo, pueda tener... Eh, la capacidad para, para irse porque uno desde acá opina de fútbol yo, como decía uno de los oyentes, siempre trato de mirar para adelante y ver un Racing mejor uno no puede cargar con la mochila de los 40, 50 años, porque si no, lógicamente eh, nos dedicamos a otra cosa armamos un club para que jueguen al truco nos olvidamos del fútbol hablamos y le cambiamos el nombre siquiera hacemos eso, porque parece que hay muchos que dicen A ver ahora, ¿viste cuando dicen? A ver ahora que se fue Merlo, que era lo que ustedes sí. querían ¿Qué va a venir? ¿Qué están esperando? ¿Que a Razi le vaya mal? Porque no. es lo mismo que pensaban Que uno, uno no quiere nunca que a razi le vaya mal si, a, no, a ver A ver si entienden del otro lado Porque tal vez no entienden Lo voy, lo voy a decir una vez sola Si a razi le va bien, a nosotros nos va mejor Tenemos más publicidades A ver si se entiende Nosotros tenemos una cooperativa que estamos acá en Radio Argentina hace tres años y vendemos publicidades, nos dedicamos a eso. Si a Racing le va bien, la gente te da publicidad. Si a Racing le va mal, nadie te da publicidad, no te pagan nada y a Racing permanentemente pasa esto. Entonces, del otro lado, que se entienda bien que a nosotros nos conviene... Que a Racing le vaya bien Pero además de la conveniencia Uno es hincha del club Por eso no, es un programa No, pero bueno partidal, porque, no, Obviamente por... que siempre quiere que Hablo porque viste Que muchos dicen pueden, no. a... ah, pueden estar de acuerdo no Pueden estar de acuerdo o no Con lo que decimos nosotros Pero está perfecto pero mal... eso. Y eso está bien Pero me parece Que el que escucha el programa Habitualmente sabe Que ninguno tiene mala leche no, Nada más pero, punto aparte para pero, Sí, totalmente no, no, Yo lo que no entiendo mucho Es esto de eh, El hecho de hacer campaña ¿Campaña para qué? Aquí no, a... Es más Que soy amigo de Gareca no, no. no Tres veces le hablé con Gareca yo Tres veces de verdad, pero, periodísticamente, más, pero... no, no hablé eh, fuera de lo que es un, un ámbito periodístico. Pero en Gareca. lo que sí coincidimos todos es en que los dirigentes, y siempre volvemos a esta frase, ¿no? tienen que no equivocarse, no hay margen de error. Pero digo, esto es cierto, tienen que empezar este, por, por elegir el técnico que Totalmente, haya mayor consenso. Yo, yo digo Gareca porque es un número uno para sí. mí, después obviamente se puede equivocar, Y todos los técnicos tienen fracasos en su carrera. No hay un técnico impoluto que no se equivoque. Coincido. Todos. Pero vamos a meternos un poco también en la vida de Racing, porque Racing tiene vida y han pasado cosas en, esto, en, estos, en estas horas, ¿no? Sí. Tano, ¿qué tenés para, para contar a la linchada de Racing? Alguna noticia no tan buena también, ¿no? ¿Por qué no tan buena? Y por esto pensé que ibas a hablar un poco de, del tema del chico. Ah, bueno, pues, sí. perfecto, y después vamos con los otros. Sí, ¿no? sí, no, para no, para empezar por lo malo y después terminar con algo. Siempre tenemos mejor. una de Cali y una de arena. Todavía sí. 38 años no sé cuál es la buena y cuál es la mala cuando uno dice <risas> una de Cali y una de arena. Lo pero bueno no no saber discernir, ¿no? Sí, la mala es que Federico Vieto confirmamos que se rompió los ligamentos cruzados durante una práctica del seleccionado sub-17. ¿Eh? El juvenil recordamos que juega... ...en la séptima división de Racing... ...dirigida por Mario Pogernic... ...lamentablemente estará... ...aproximadamente la recuperación... ...el posoperatorio y demás... ...seis meses digamos... ¿no? ...el hermano de Luciano... ...que es una... ...lesión dura... ...difícil y complicada... ...sí, sí... ...completamente mala suerte... ...para el chico... ...pero bueno... Eh, sabemos que le deseamos desde acá, de esto de Racing, una pronta recuperación sí. a, a toda la familia y a apoyo, Federico, fundamentalmente, sí, ¿no? Que son momentos complicados, pero bueno, es chico, sí. tiene tiempo todavía Le pasó a Farina también, creo, en su sí. carrera comenzada A varios jugadores, en no es la decisión, ¿no? Creo que tuvo más, más mala suerte también porque... después se volvió también a... También se volvió a ah, cuando sí. debutó o cerca de, de debutar Pero bueno, decíamos que teníamos una noticia buena y una mala La buena en este caso es no, que buena, Mariano bueno. Vareiro... Es integrante habitual para aquellos que, que siguen el programa y saben de la selección sub-20 Y fue elegido para ir como sparring de la selección mayor en el Mundial de Brasil 2014 gran, digamos, Es un mérito y siempre acá hay gente que pide por los chicos de reserva que ya también vamos a hablar Va a marcar eh, a Messi y vamos a, y a todos los monstruos de mitad de cancha para adelante ¿no? Déjame decirte ah, algo, sí, importante. Tiene algo importante a ver. Sí, Porque al, el, 15 al de a mayo, el 15 de mayo Racing Grande te invita a presenciar el debate Economía, Patrimonio y Gestión Participá junto a Fabián Coluzzi y destacados profesionales de esta iniciativa Para identificar las mejores ideas para construir un futuro para Racing Participá, de vos depende De vos, de mí, de todos, de todos. Para que ayudemos a un Racing más grande Sí, son cosas importantes Es lo que siempre uno dice, ¿no? Son cosas que... que... Recordamos que esta es la segunda claro, que se van a hablar de economía, estas cosas Exactamente. Para que Y habrá una tercera sí, sí, está bueno, está bueno Así que participá eh, Obviamente... Racing Grande está ahí para tratar seguramente de que en el futuro todos nos capacitemos o aquellos que quieran para ser un dirigente un poquito más eh, con, con más no solamente con vocación de, de, de dar sí. sino también con esa inteligencia que a muchos le faltan Tano vamos a, eh, tierno vamos a la última a la última tanda bueno no sé sos Tano también no no sos ah. Tano ah también no, muy bien o sea el tierno Tano Pero es o el Tano tierno juego de palabras complicado sí, medio ¿no? raro La última tanda... Chipola, <risa> claro. Bueno. Chipola, ah, claro, claro sí. Además bueno. no es, Morris. Bueno, pero... Después le cuento información de inferiores. Sí, después vuelven? el tano tiene para el final algo y obviamente nos despedimos. Repito, hasta las 12 somos estos Racing. Los periodistas más informados de la Academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570.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 fin del espacio publicitario Argentina 570 lo que vas a leer mañana en los diarios escúchalo ahora en Esto es Racing los protagonistas están en AM 570 más visible de el tema de Gustavo Cerati y Fuerza Natural el disco, ¿no? ¿Cómo no? El anterior a la Fuerza... Ah, ¿andamos? No, ah, no, ahí vamos. Ahí vamos. Y el tierno la tiene más clara. Yo, en realidad, le seguía la carrera mucho a su Estéreo Mi hermano es fana, fana de, ¿Y usted de Cerati. Usted porque superó la, la Y yo también 40. soy fana de Cerati. Es más, lo vi en el último recital que dio en sí. Ciudad... Así que no puedo decir otra cosa. Pero bueno, el tema de... del momento, ¿no? que amerita la, la situación Tano hay obviamente futsal. futsal de Racing sí, y tenemos que también hablar no obviamente de totalmente más termos, allá de que obviamente la noticia de Merlo conmociona al mundo Racing no pero me parece venido. que me parece que mira un poco para adelante sí. como decía uno de los oyentes Estamos, fue fresquita de ahora pero bueno eh, ya, ya está hay que mirar para adelante por fin digo por fin ganó el Futsal cuatro derrotas seguidas eran no exactamente cuatro fechas cuatro derrotas en la quinta rompió eh, gracias a Dios pudo conseguir una victoria Fue 2 a 1 ante Caballito Junior Como local en el Polideportivo Jorge Camba eh, Es bueno que los chicos hayan empezado a sumar Obviamente lo hicieron de a 3 La próxima fecha será Visitante ante Glorias eh, Siempre difícil, siempre hay problemas Cuando Racing visita Glorias en Tigre Esto será el próximo sábado a las 21 Es más, Racing ha, se han trenzado Y Racing ha tenido suspendida su, su cancha en, en otros torneos, no ahora Pero bueno La mejor de la suerte bueno, para... lo importante que volvió a la victoria después de cuatro derrotas. Me parece que por ese lado está bueno. Eso es importante y también tengo que decir, como me preguntaba fuera en la tanda, Racing consiguió cinco triunfos y una derrota sobre seis partidos que disputó. Obviamente entonces cosechó, sí, es fácil, 15 sobre 18. Y estoy hablando de las inferiores de Racing que enfrentaron al Mirante Brom. 16, Bronco. ¿no es? de 18. Ah, una derrota fue una derrota ah pensé un empate pensé mal, un empate pensé un empate complicado no pensé cinco y un empate la única derrota. derrota la sufrió la sexta división de Racing que cayó como visitante tres a uno ante Almirante Brown la cuarta y la quinta vencieron también en esa condición la cuarta lo hizo uno a cero y tres a uno la quinta Dígame No, y, dale, dale, termina Termino ¿verdad? De local la séptima, la octava y la novena La séptima goleó 7 a 0 al igual que la novena Y la octava ganó 3 a 1 Quedan pocos minutos para terminar el programa Pero está bueno hablar con un dirigente Por lo menos de Racing eh, Para que nos dé su voz eh. Estamos en comunicación con Adrián Fernández Del departamento de fútbol de Racing Adrián, Diego Morris es mi nombre El Tano Cochimillo. Estamos aquí en estos Racing Buen día para vos Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, bueno, rápidamente te digo, eh, vamos al grano. Eh, Merro se fue, era una decisión, nosotros decíamos consensuada más allá de que la termina tomando él, pero obviamente ustedes le habían dicho que ya no continuaba después de junio, ¿no? Ayer se reunió Víctor Blanco con Carlos y bueno, eh, entre los temas que hablaron le había comunicado a Víctor que a partir de junio no iba a continuar, y bueno, de común acuerdo, Carlos prefirió por ahí irse ahora para que podamos trabajar tranquilos, y bueno, realmente da ese margen para que uno pueda tomar alguna decisión como para ver qué, qué técnico viene, ¿no? La idea cuál es, Adrián, eh, esperar a que termine el torneo, eh, ya ponerse a conversar con un entrenador ahora, sé que hay algunos entrenadores a los que les interesa, por ejemplo te digo, eh, ¿Gareca está en los planes de ustedes o es inalcanzable para que sea técnico de Racing? mira nosotros ahora estamos buscando hasta últimas dos fechas que quedan que Racing necesita sumar de la mejor manera para terminar con este tema de los descensos y seguramente nos abocaremos a partir de dentro de los 10 días que termine el torneo a buscar la persona que creemos que tiene que conducir el club. Está bien, pero te digo porque yo sé que Gareca tiene muchas ofertas y, y es uno de los, de los que supuestamente, Leo Paradiso nos cuenta siempre, eh, eh, la comisión directiva, la mesa chica, está consensuado eh, generalmente el tema de que Areca es un candidato firme para ser técnico de Racing, o por lo menos que a ustedes les interesaría. Mira, es un técnico que ha estado mucho tiempo en un club como Vélez que ha tenido logros importantes, que tiene un buen perfil, puede ser uno de los que gusta, pero no tenemos ninguna decisión tomada, tenemos que evaluar hoy nosotros, hoy tenemos comisión directiva y seguramente entre todos hablaremos un poco lo que opina cada uno para buscar el perfil de técnico que Uno Busca y que sea lo mejor para el club. Eh, Adrián, está Leo Paradiso enganchado desde Avellaneda en el entrenamiento de Racing. Leo, ahí te escucha Adrián Fernández. Un abrazo, Adrián. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te, te quiero consultar sobre el armado del plantel Bueno, lo demás los es historia, eh, Evidentemente van a tener que ponerse de acuerdo para elegir un nuevo técnico. Pues, te quiero preguntar si... Que el armado del plantel, ¿cuánta influencia puede tener el nuevo técnico? ¿O, o van a ser ustedes los que arman el nuevo Racing directamente? Mira, esto es muy prematuro, seguramente tenemos que tomar algunas decisiones como dirigentes y hay que traer en jugar que guste a la dirigencia con, un, con una secretaría técnica que nos asesore y seguramente consensuar algunos nombres con el técnico que venga. leo ¿La va a corto plazo la Secretaría Técnica o, o, o ya la tiene en mente cómo va a ser? Y seguramente eh, estamos trabajando en ello para, para hacerla lo antes que se pueda, para no agarrar en el mercado de pases Leo, estamos encima de, de, de las 12. Solamente eh, despedirlo a Adrián preguntándole esto. Por sí o por no, Adrián, ¿puede en una lista de entrenadores estar un técnico como Gareca, Alfaro, Cieliski, Falcioni y Saba ¿Puede haber una lista tan variable o, o no sería mejor una, una lista única de, de una idea, de una ideología técnica. técnico? ¿Puede haber en Racing una línea así? ¿Sí o no? No, no, lamentablemente eso son lo, lo que hablan los medios, eh, no, no coinciden casi ninguno con otro y La verdad que los nombres que vos tirás pueden ser todos buenos técnicos, pero el fin que uno busca tiene una sola línea, ¿no? ¿Y cuál es? No, los hombres hasta que no lo decíamos mayoría, no, no voy a... No, la línea, la línea, ¿cuál es? No, tratar de ser un equipo más ambicioso, intentar jugar bien el fútbol y ser protagonista. Adrián, muchas gracias, mañana la seguimos en estos días, seguramente vamos a estar comunicados con, con ustedes. Abrazo, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Paradiso, abrazo grande. Chao. Chau, chau, Morris. Ahí está, nos vamos, está, No gracias. Nos vamos, nos vamos, no hay más tiempo para nada. Sí, ya se vinieron contra uno aquí en, en Radio Argentina. Sigan por la sintonía de la 570. Muchas gracias mañana. Gracias Brian, es buen trabajo ahí en la producción. Gracias Tierno. Mañana otra vez este Racing a las 11. Chau. AM 570. Radio Argentina. Frecuencia de radio con propuestas. Para un presente con futuro. Radio, Radio. es comunicación.